que porque la amo. Hay muchas razones para ello. Por ejemplo, la manera en la que me mira cuando cree que no me doy cuenta. La sensación que recorre mi cuerpo cuando me toma de la mano al caminar por la calle. El sonido de su risa cuando digo algo que le causa gracia. Pero sobre todo la alegría de su rostro cuando me paro frente a ella. La manera en la que se en mis brazos buscando mi calor cuando tiene frío. La manera en que pierdo el aliento con cada beso que me da. <risa> Incluso cuando me muerde o me da un golpe. Me hace sentir cuanto le importa. Y eso. Eso es algo del por qué la amo tanto. Es más. Te puedo jurar que nunca he amado a nadie con tal intensidad en toda mi vida, lo malo no es amarla, lo malo sería perderla. star and wake up where the clouds are far behind me where troubles melt like lemon drops high above the chimney tops that's where Cómo nos conocimos, mm. simplemente llegó a mi vida y sin proponérselo la volteó de cabeza. Recuerdo el primer día que salimos, fue muy particular, hacía frío, llovía ligeramente, caminamos por las calles, mm, platicamos de muchas cosas... <risa> Recuerdo que yo buscaba un lugar especial para darle el primer beso y recordarlo por siempre. Y cuando pasáramos de nuevo por ahí, con emoción decirle... ¿Recuerdas? Aquí fue nuestro primer beso. Pero simplemente no encontré dicho lugar. Sin embargo, al término de la tarde en un lugar a solas con la lluvia sobre las calles y mientras la luz se deslizaba dando lugar a la noche la tomé en mis brazos y nos dimos nuestro primer beso <ríe> y fue sin duda un momento y un lugar para recordar por siempre al día siguiente estaba vuelto loco por ella y ya solo pensaba cuándo la volvería a ver o e ¿Qué tanto la conozco? Creo que esa es la parte más interesante de nuestra relación. Descubrí cosas en ella que no conocía. Maravillarme con cada detalle que tiene conmigo. Tratar de entender por qué hace esto o el otro. Créeme, no ha sido fácil. Abrir su caparazón y verla como es realmente. Sé que la vida no ha sido fácil para ella y siempre ha sido autosuficiente. Por mucho que me quiera, le cuesta trabajo pedir ayuda o aceptar que la apoye en algo que ella cree poder hacerlo sola. Y realmente puede hacerlo. Y aún así, he logrado colarme en su interior y saber cosas de ella, como el que no tolera la comida picante. Su color preferido es el azul. Le gusta leer mucho, pero nada que tenga que ver con literatura fantástica. Le encanta ir al cine. Escucha música de Shakira, Gloria Trevi, entre otras. Le encanta bailar. Le apasionan los discos. Le encanta la comedia musical Cats. Es apasionada de los autos y sobre todo aquellos diseñados para derrapar y hacer piruetas como en las películas Lo seguro es que desde que está conmigo me ha enseñado tantas cosas y me motiva para hacer otras Gracias a ella me volví un fanático del café Y ahora no perdono por las mañanas hey, mi café okay. con barrita de granola. Me apoya en gran medida para seguir In adelante con mis estudios. Said, hey, hey, corrige hey, mis malos hábitos a al hablar, caminar. <laughs> Incluso said, esa manera hey, negativa y mediocre de pensar que a veces manifiesto. Y no lo hace por molestar. En verdad, en verdad se preocupa tanto por mí eh no puedo más que amarla y entregarme en cuerpo y alma a, ella. a place to eat. went to the apollo you should have seen him go go go they said hey sugar take a walk on the wild side i said hey babe take a walk on the wild side all right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 do do eh cómo es en la intimidad oh, yes. Yes. No, no, no. <risas> eso eso no te lo voy a contestar lo único que puedo decir es que me encanta Bueno pues ya me tengo que ir porque me está esperando Y la verdad ya quiero estar con ella Antes de irme te dejo esto para que lo escuches Es algo que me gusta hacer eh, Escribirle la manera en que veo la vida Las cosas que pienso y que siento Y la verdad es que Estoy completamente enamorado de ella Y pues simplemente Me hace muy feliz y Quiero corresponderle de la misma manera, quiero hacerla feliz a cada momento, hacerla reír, hacerla soñar y pues que nuestra vida sea muy divertida muy apasionada, así que te dejo esto y espero que te guste, adiós. Como cada día, con cada amanecer, como una necesidad, te escribo un par de líneas para que recuerdes cuánto te amo, pero a diferencia tuya, mis días se forjan en la soledad, sin intención de llorar, y sin la ansiedad de verte cuanto de mi vida, de mi alma, has seccionado, deseo gastar el resto de mis días a tu lado, pero una gran diferencia, es lo que yo deseo, y lo que tú en realidad quieres, puedes creerlo, el que me considera una pieza romántica, pretendiendo que me consideres el final de tu camino, solo pedía una última oportunidad de probarlo, sabes que soy tuyo desde el momento que por primera vez te dije que te amo y ahora vivo de los minutos que sueles compartir a mi lado pero un día tiene 24 horas son muchos minutos estreñándote deseándote y diciendo al silencio que te amo. worry too much. Tai yra mūsų